para que se les notificará el lo que se llama el auto de procesamiento, para que el auto de presente que es lo el que recoge por qué hechos se va a seguir la causa contra esas personas eh en base a qué pruebas se se pretende seguir y hace se hace una primera como una especie de primer esbozo de de lo que va a ser la de cómo se van a calificar los hechos, de que Nombre y apellido se le van a poner a los hechos según el Código Penal. Y eso es lo que hoy han ido a recoger y les han tomado una pequeña declaración sobre ese auto. Han coincidido dos cosas que, bueno, a primera vista, parecen un poco contradictorias, que es esta, esta, este auto de procesamiento y la libertad de de Úñigo Gulina y de José Javier Osset. Pero hay que tener en cuenta que la libertad eh, no la ha acordado este mismo juez que les procesa sino que la ha acordado la sala de lo penal de la audiencia, la sección tercera, eh, en, en, en un recurso precisamente contra la negativa del juez a ponerlos en libertad. Eh, en todo caso, la situación de, una, o sea, de, de libertad no es contradictoria con que se diste este auto. Una persona puede estar esperando a que se le juzgue o a que se le archive el asunto en prisión o en libertad, que es la manera natural y que ya o sea, que estamos pudiendo para ellos y para otros muchos de estar esperando eh, a un procedimiento. Entonces, no es algo extraño, aunque no deja de ser extraño a estas alturas de, de las cosas que la Audiencia Nacional acuerde la libertad de presos preventivos, porque la nota general está haciendo lo contrario, eso sí. Mhm. Uh -huh. Eh, hay jóvenes que, bueno, hasta que se han levantado el secreto de sumario no sabían eh que que bueno, que que iban a ser imputados. Sí, sí. Eso sí ha sido sorpresivo. Eh, y ahí también estamos discutiendo con el juzgado porque en principio antes de que una persona se puede, le pueda eh, antes de cada una persona se le pueda eh, considerar procesada o se pueda declarar procesada es necesario que se tome una declaración previa para que se informe de los hechos y además eh, se le debe informar en teoría inmediatamente de que se conocen esos hechos de que se conoce su presunta relación con esos hechos esto no se ha hecho en este caso y bueno eh, eh, se ha planteado una serie legal acciones en ese sentido que antes que declarar procesadas a personas que no han estado nunca en este procedimiento se les debería de to haber tomado eh, declaración como imputados y así pues asegurar que se puedan que se pudieran defender con todas las de la ley eso no se ha hecho y bueno se ha impedido a estas personas eh defenderse por así decirlo sí defenderse en en el, en el principio al tudicio del procedimiento y ya se ha acordado contra ellas es pues, un, un auto Que, que tiene un, un peso ya, porque dirige ya, no no es eh, propiamente lo que va a marcar cuál es el, el cuadro con el que vamos a ir al juicio, pero bueno, ya empieza a pintarlo, sí. Mm -hmm. Suponemos que todas esas personas han negado eh bueno pues eh, cualquier las acusaciones que han, que han realizado contra ellas sí, sí, sí. Y, que, y cuál ha sido la decisión del juez. No to ninguna decisión, eh, la decisión ya venía recogida en el propio auto que se les notificaba y en ese auto decía que mantenía la situación de prisión para que ya estaban en prisión y la estación de libertad para que estaba en libertad y la única, eh, la única cuestión curiosa es que. Para quien está en prisión ratifica la prisión, pero es que han salido por orden de una de uno de una sala superior al juzgado, entonces bueno pues ratifica la situación tal y como es, pero eh efectivamente sin poder hacerlo porque hay quien le ha cambiado la decisión la declaración ha sido muy cortada ha durado para los eh once porque venían eh iban nueve libertades y dos en prisión uno por esta causa y otro por otra. Eh ha, ha durado eh, la declaración de todos eh quince minutos y han entrado uno por uno para que os dais cuenta de lo rápido que que asuntos tan tan graves se despachan eh, a veces en en la audiencia pues eh un, un minuto por cada por cada uno de ellos uh -huh. y ya te digo no no el juez no ha adoptado ninguna decisión especial. Mhm. Uh -huh. Eh, uno de los hermanos Urdin continúa en prisión por esta causa. Eh, hay mucha gente que se pregunta por qué por qué continúa todavía en prisión, eh si todavía no se ha resuelto su solicitud de libertad, o sea, estamos esperando a que eh, en los próximos días se resuelva eh, y entonces veremos si si se acepta la solicitud como en otros casos se deniega, pero no todavía no ha, no se ha resuelto en el caso de David Urdin. Hah, uh klaro, -huh. etorri eta mm.